Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos en el aire, esto es Hora Libre. Hora Libre aquí desde los estudios de la milagrosa FM 100.9 y para toda la red farco el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Eh, hoy con la visita de un grupo de estudiantes, me dijeron que bastante numeroso, así que vamos a tener varios grupitos haciéndose cargo de diferentes bloques, ¿sí? Eh, la escuela primaria número 17 del Distrito Escolar 17, ¿no? ¿Es así? Sí, sí. ¿Cómo les va, chicos? ¿Dónde queda la escuela? El... Villa del Parque. Villa del Parque, acercate mucho más al micrófono cuando hables, así ahí podemos escucharte... Yo no me estoy escuchando por el monitoreo nada, ¿eh? pero bueno, si ustedes me dicen que estamos saliendo al aire, estamos saliendo el aire, yo les creo sí <risa> <risa> eh, Bueno, eh, chicos, a ver, necesito que me cuenten su nombre, su apellido, así que empezando por usted, dígame su nombre y apellido Ludmila Rossi Ludmila, bienvenida Román Novas Román Luciana Hernández Luciana Valentino Baucho Luca Angeloni Bien, bueno, son todos chicos de qué grado Sexto Sexto grado A y B ¿Están ah, mezclados? Sí, sí, por eso somos sí. muchos ¿Cuántos son en total hoy? Cuarenta Ah, son un montón de verdad <risa> Bien, ¿y en qué vinieron? En el microescolar Microescolar, bien sí. ¿Con alguna maestra, maestro? maestro. Sí. sí, maestras eh, Dos maestras de sexto A y sexto E Y la seño de medios audiovisuales Bien, ¿saben los nombres? Así sí. las nombramos Judith, acá. María y María Rosa, Rosa. Judith, María y María Rosa son entonces eh, las maestras que estuvieron ahí acompañándonos sí. ¿estuvieron trabajando con quiénes en la cuestión de radio? con Judith, con Judith. Con Judith. La, de... la de medios, la de medios me parece muy bien bueno yo les cuento que la operación técnica lo tenemos a Chicho Leiva mi nombre es Cristian Gauna, quien está en la conducción eh, ahí tenemos en la producción eh, a Belén Rivas y a Néstor Cortés que son parte del equipo REC Red Escuela de Comunicación Como siempre, nosotros salimos al aire aquí en vivo, pero también nos están repitiendo en la red Farco en toda la semana. Después vamos a mandarle un fuerte abrazo a cada una de las radios que eh, nos permiten llegar a diferentes latitudes de, de nuestro país aquí en Argentina y a aquellos que nos quieran sintonizar en todo el mundo, ¿no? Porque estamos eh, en la página ahí de, de La Milagrosa, que es www.lamilagrosafm.com Así que ahí hay gente que se, nada, se conecte y nos... Se... hablar de la, la contaminación de la contaminación y, del río Riachuelo de Riachuelo, bien ¿quién me puede empezar a contar un poco qué es lo que tienen para decir? dale hola, soy Román y somos de la escuela Rodolfo Rivarola, número 17 del distrito 17 y estamos trabajando en un proyecto sobre el Riachuelo que se llama niños reporteros e investigamos cuáles eran sus causas cuáles eran sus consecuencias Esas fotos que han circulado y le han dado vuelta al mundo ¿verdad? ha sido realmente ha sido un paso dramático y la prensa este sí lo ha cubierto pero en ese sentido también ustedes tienen mucho eh, fue llamado por la matanza por los expedicionarios al mando de don pedro de Mendoza yacaín una batalla entre indígenas y españoles eh, que le implicó a muchos muchas muertes luego fue llamado casi despectivamente a riachuelo de los navíos ya que en su antigua boca atracaban los navíos europeos durante el siglo XV 17 el cauce inferior del riachuelo era muy diferente al actual cerca de la desembogadura actual el curso del río giraba hacia el norte hola soy valentino también de la escuela 17 hoy vinimos a hablar de la experiencia de la sesión de fotos del río la matanza riachuelo y también pudimos ver cómo corre la basura con un con un catamalán catamalán es una máquina rec... el plan fiscal semana, se han anotado varios éxitos, entre ellos la en Costa Rica y el Museo Quinquela Hola, soy Luz Mila vine a contarles cómo está la contaminación del riachuelo y cómo la está pasando la gente que vive cerca del riachuelo en la desembocadura el riachuelo ser... Tranquila, vamos a ver qué pasa en la desembocadura del Riachuelo, cuénteme. Se registra valores de 0 mg, lo que lo que menos tiene el, el Cusco del Riachuelo es agua. Valores <risa> desechos tóxicos, entre otros tremendo ahí, eh, porque es medio un asco eso. Sí. Bueno, <risa> eh, yo soy Luciana y ya cerrando este tema, le quería contar un poco más del sí, rachelo. Cuando la caravana migrante, este éxodo de personas que se está produciendo Eh, y ahora allí en México eh. Estuvimos eh, investigando Trajimos información eh, La seña nos pasó Como unas actividades a la máquina También hicimos eh, Fuimos Prácticos Fuimos al Riachuelo a hacer una sección de fotos o sea, y el... También a las calles de Cerca de nuestro colegio si Para ver la contaminación Que hay en el país ¿Qué, ¿Qué les pasó a ustedes cuando fueran a sacar las fotos? ¿Cuánto? ¿Cómo? Queríamos la nueva experiencia A ver cómo se sacaba Cómo se usaba Cómo era el riachuelo Era una, una nueva manzana Un nombre de fotos uh -huh. ya, el riachuelo Vi que había como Cuando la marea subía Había como unas máquinas que se prendían Y empezaban a funcionar para que la marea baje que no Para que no suba tanto mira Bien Muy fea el agua Sí, sí muy sí. contaminada sí, Mucho olor, ¿no? Mucha basura es muy impactante cuando uno va. Bueno, chicos, recuérdenme su nombre y apellido. Ludmila Rossi. Román Novas. Luciana Hernández. Valentino Baucha. Luca Angeloni. Nosotros estamos haciendo Hora Libre. Ellos hicieron el primer bloque. Vamos a escuchar algo de música. Ahora vine dónde jugarán los niños de Maná. Y después volvemos con más Hora Libre. Estábamos escuchando a Maná, ¿dónde jugarán los niños? Estábamos hablando de contaminación ahí con la preocupación. Y el relato de los chicos que fueron a hacer un práctico donde también vieron, ¿no? Parte de esa mugre, eh, de los desechos tóxicos y demás. Tenemos otro grupo de chicos, quiero que me cuenten su nombre y apellido, muchachos, empezando por acá. Yair y Cohen. Yair Cohen. Eh, Elías Calla. Carlos Barrientos. Gastón Bien, chicos, ¿también son de sexto grado? sí, sí. ¿Qué sexto cada uno? Sexto, no, sexto, B. B. sexto B y sexto, y sexto, a. sexto a. Ah, están mezclados. Sí. Sí. Bien, me parece muy bien. Bueno, estábamos hablando de contaminación. ¿Qué tenemos para decir al respecto? ¿Quién quiere empezar? Me llamo Carlos y vengo de la escuela Rodolfo Rebarola. Estoy con mis compañeros Yair Gastón Elías y venimos a hablarles sobre un poco de la contaminación de nuestro ambiente. Ajá. Hola, me llamo Elías y vengo a hablarles un poco sobre el tema con mi compañero Yael. Bueno, para vos, Yael, ¿qué significa la contaminación? Para mí sería, por ejemplo, basura en un río, la cual afecta a los animales y al ambiente en el que habitan y también desechos tóxicos de las fábricas abandonadas. Hola, me llamo Aston y vengo al Muy bien, también nosotros estuvimos sacando fotos de la contaminación del Riachuelo ubicado en la Boca. Los cuales, lo cual es el río más contaminado de todo el mundo. Y vimos un montón de, de objetos que la contaminaban. Como por ejemplo, botellas sucias, un montón de aceites, desechos tóxicos, envolturas de polucinas, fábricas abandonadas. Bien, un problema, ¿no? Ahora, cuando fueron a ver, la, ¿qué golosinas vieron? ¿Qué plásticos? ¿Qué es lo que vieron? Y plásticos. Sí. Eh, más... La verdad vimos un montón de papeles, eh, las cuales eh, eh, se juntaban con otros objetos, como botellas, baldes, sí. sucios, sí. con moho, algo así. Uh -huh. Y muchas otras cosas. Y salían bonitas del río. Y había un, canta, un catamarán, que es un barco, que es con una pala sacaba la basura del agua Y la llegaba a un ojo de basura No sé ¿Cómo sí, se llama? Como un ojo, era como un ojo de basura Un agujero, toda basura lo sí, llevaba un ahí Un flotante claro. que, que, claro. que cubría la, cubría basura, pensé, la basura pensé. Para que no se contamine no. con los ojos claro. Mira ¿Y les parece que era suficiente esta limpieza? No, no Y no, no. tendrían Todavía que poner no. algo más Porque era solamente uno es que sí. Para todo el río, y no alcanza nada Era muy lento Claro también la otra es tener cuidado de no tirar nada, ¿no? Sí, claro Ajá. Sí. Y vos decías por ahí que también estaban como las salidas de las industrias Sí, sí, sí Ya o sea sí, que no, hay no, industriales Sí, sí, sí. había unas fábricas todas oxidadas eh, sí, hacia todas el, más hacia el fondo Y están muy sucias y eh, apartadas de lo demás ¿Qué les gustaría que cambie de eso que vieron ahí? Que que, no tiren, que vale. la gente no tire basura ni nada y para que no se contamine más que sea una ley a, Y cuando al hacer ah. un proyecto nuevo Una estructura nueva Que no la que no la desechen Por cualquier lugar Porque sí. si no contaminaría el ambiente y el río Bien, vos decías que sea una ley Si sí. Bien, es una buena idea esa Si, sí, puede ser ¿Por qué te gustaría que haya una ley? No, porque si sigue contaminado se puede ser peligroso para el mundo Claro para, para el mundo. Sí. ¿Alguna cosa más querrías que cambie? Nadie eh. Que no tienen tanta basura Porque también a la vez Puede contaminar a la vez al mundo A la vez afecta, mucho a, mundo, a la eh. vez afecta bueno, mucho a las personas que también. habitan por ese lugar Y tienen claro. muchas infecciones Y todo ese tipo de cosas sí. Enfermedades Trae muchas enfermedades yo Una de las cosas que quisiera que cambie Es que se quede limpio, que huela bien Que la gente ya no se enferme ¿no? Sí, claro. Y puede haber sí. dengue sí porque mucho mosquito mosquitos Bueno, bueno, vamos a nombrarlos a cada uno de ustedes así la gente recuerda quiénes hicieron este bloque. Nombre y apellido. Gastomella. Carlos Barrientos. Elías Calla. Y Ail Cohen. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte neutro libre. Escuchamos ahora Junswan eh Flamingo Star Fit. Pedro, no sé cómo se llama esto. Mm. BM puede ser. Sí. Sí, sí. sí, ¿qué es esta música? ¿Quién no, no sé, no. es no la por los chicos, ¿eh? ¿Alguno de ustedes lo eligieron? No. A ah, ustedes saben de qué se trata. Yo es la primera vez que lo nombro en mi vida, así que si lo dije mal me disculpan. Sí, uh -huh. vamos a escuchar la música entonces después bueno, con más hora libre. Dale, dale, dale. <risa> This be going to by I her like Tiana, I by the bar well, hey, hey. Like Last like like you, like hey, you on me I'm water right up, Wait, in, back Let my outfit step me new car, Flamingo, Flamingo, stars. Let my outfit step into a pop star, we Flamingo, Flamingo, Flamingo stars. Tema LV en esto ey me siento completo siento que quiero más aunque lo tenga todo sigo el camino recto que no te quiero ey tú que de que la vida es flama como flama lo que van a ver todos los que piensan que a los dos no van a convencer yo mi negro bailo con los pasos que ya van a ver la no le sale vale fue la pa aprender y que las cosas se ganan con trabajo y con cariño mira de qué mierda termina siendo el amigo agradecido con la vida que hasta he vivido pero sin olvidar que de flamapa pasó a flamingo Lemme out fit me dicen por ahí que manden saludos a la gente de Calafate está muy bien, me encanta que nos estén escuchando, yo quiero mandarles saludo a toda la red Farco, a la gente que nos repite semana a semana y que nos lleva a diferentes latitudes de nuestra Argentina en especial la FM Educativa 92.3 de Río Gallego, Santa Cruz FM La Nueva de Formosa, Capital FM La Posta, Moreno, Provincia de Buenos Aires FM Raíces de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Radio Comunidad Villalugano acá muy cerca en la Ciudad de Buenos Aires Radio Cultura Santa Fe de la Provincia de Santa Fe, Radio El Aguilar, Comunidad Unidad del Aguilar, provincia de Jujuy, Radio La Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, FM Mural, Chipolete y Río Negro, FM La Chicharra, 88.7 de Goya, provincia de Corrientes, FM RAC, 88 de Tucumán, Raco FM El Sorsal, de Zapala, Neuquén FM Boedo, de 88.9 aquí en la Ciudad de Buenos Aires Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn, 103.5 Escuela Técnica Agropecuaria, Departamento de La Valle, Mendoza Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires, todas ellas que nos repiten semana a semana y a todos los que nos están escuchando en este momento en vivo también un fuerte abrazo eh, porque gracias a La Milagrosa estamos saliendo en vivo por 100.9 aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Eh, bueno, chicos, bienvenidos. Nuevo cambio de equipo, así que nombre y apellido, así los pueden escuchar en sus casas. Lautaro Damián Farías. Mora Fredes. Ailén Pastrana. Edith Telma Meneses Camacho. Brisa Meligres. Bien, eh, antes hablamos de contaminación, ¿de qué vamos a hablar ahora? De las extinciones. Y las preservaciones. La las pres, especies. la preservación de las, de las especies. especies. Sí. Bien, estamos hablando de animales, de plantas, ¿de qué estamos hablando? Ahora? Animales. Animales, bien, ¿quién quiere empezar? Dale. Hola, me llamo Lautaro y soy de la Escuela 17. Y voy a hablar de las intinciones. La negatividad por parte del hombre provoca las intinciones de las especies, como la caza, pesca y algunos cas casos de venta al zoológico o de piel. Crean parques para proteger a raíces de los seres vivos, por ejemplo, oso miguero, yaguareté, ballena austral y yacaré, que habitan en regiones de nuestro país. Yo soy Mora de la Escuela 17 y vengo a hablar de, las, de la extinción. Muchas de las especies ya no habitan en el planeta y esto lo genera cuando la Tierra cambia, ya que algunas de las especies no pueden sobrevivir a las nuevas condiciones y desaparecen, o sea que se extinguen. Ailente, voy a hacer una pregunta. ¿Qué medidas se extinguen para preservar la biodiversidad? Para preservar las especies, es necesario que las autoridades de cada nación deban establecer acuerdos y leyes que regulen las actividades humanas. Además, los olivos también forman parte de nuestro planeta y y nacional, porque cada país se representa con animales. Hola, yo soy Edith y de la Escuela Biodiversidad. 17 17 y les vengo a hablar de la preservación en la actualidad de nuestro de nuestro planeta está está vilizado por una gran cantidad de especies entre las que podemos enumerar por un lado es muy importante por el bien de todo el planeta conservar la riqueza biológica los animales en extinción los animales nos acompañan en el planeta sin embargo a olvido y por nuestros intereses. Muchas veces los olvidamos y ponemos en peligro su ex extinción. Bien, esa es una pregunta. ¿Por qué les importaba a ustedes hablar de que se están extinguiendo algunos animales? Porque sin ellos eh, es mm. un poco difícil de, de vivir. vivir. sí Porque, Porque son nosotros... importantes para nuestro planeta claro. los animales o las plantas. También es importante tener plantas aparte yeah. de Sí, porque los árboles mmm, Nos dan... Oxígeno, sí, sí, el oxígeno para poder... Bien Bueno chicos, interesante lo que están trayendo Recuerdenme el nombre y apellido de cada uno Lautaro Farías Mora Fredes Jalén Pastrana Edith Thelma Meneses Camacho Brisa Meligre Pocano Vamos a escuchar un poquitito de música, ¿les parece? Sí, sí. Es con amor de Animal Love Guatemala Vamos bloque y venimos con otro grupito más ¿Vale? <risa> Es un amor Algo mejor De ti Su corazón Alegra, Alegra En su Anima En les va, estamos ahí en Hora Libre les recuerdo como siempre en vía de comunicación se pueden ir acercando allí a la página del programa REC www.programarec.com.ar <coughs> perdón también pueden escribirnos a horalibre.programarec.com.ar díganme los nombres y apellidos de los que están en este bloque, por favor, dale Antonina Sánchez <coughs> Luca Marinelli Santiago González <coughs> Delfina Sánchez Lautaro de Farías Bien, chicos, eh, estábamos hablando de preservación de las especies. ¿Qué tenemos para agregar a ese tema? Bien. Los cambios que el planeta Tierra sufrió en el pasar de los años, como el cambio de sus habitantes humanos y animales, debido a los con... climáticos y terrestres. Bien, a ver, Santi, ¿qué tenemos para decir? También vivimos los ejemplos de las especies. Es extintos en el país debido a causas naturales o les daño a ambiental que el humano pro provoca, como el ejemplo del guaraná. ¿Del? Guanaos. Guaná. Guaraná. ¿Qué era el guaraná? No, es el guará Ah, guará, ahora sí No, bueno, y como toda la cantidad de fósiles Que tenemos que están extinguidos Pero que nos van apareciendo ahí en Puerto Madryn ¿Vieron? En la Patagonia Sí, sí. sí. Es, Bichos que ya no están, que no conocimos Que se extinguieron antes de que esté el hombre Como los dinosaurios Exactamente, vieron que de hecho tenemos una enorme reserva De fósiles, de dinosaurios Que se extinguieron, porque Porque cambió el clima uh -huh. Sí, sí, sí. El 21 de, de enero se encontró en Mendoza un fósil de dinosaurio Exactamente, y cada tanto empiezan a haber hallazgos nuevos mira qué memoria, el 21 de enero del 2018 No, del 6 D 16, mira bien Bien, ¿qué más tenemos para decir? Otra cosa que representamos es la fundación haber cumplido la lista roja de especies amenazas Nazadas, una forma de clasificar la población de extinciones de cada especie bien, ahí tenemos como un problema, ¿no? porque vemos que hay algunas eh, especies que están en peligro de extinción entonces hay que ver, bueno, si se las puede cuidar ¿con qué continuamos? Otras cosas que nos enseñaron en el significado de los monumentos naturales, lo que refieren a especies de seres vivos, tanto animales como plantas, que se utilizan por el fin de obtener beneficios y los que se les va eh, variedad la atención y la protección necesaria. Hay que darle la atención y protección necesaria, ¿no? Bien, ¿qué más? Por último, aprendimos en qué consiste los parques nacionales o provinciales, como el Parque Nacional El palmar las reservas nacionales, como la Reserva Natural Formosa, reservas naturales estrictas, como la Reserva Natural Estricta San Antonio, reservas naturales silvestres, como la Reserva Ecológica Costanera Sur, reservas naturales educativas, como la Colonia Benítez en el Chaco, y áreas marinas protegidas, como el Área Marina Protegida Banco Namuncurá. Bien. ¿Fueron alguna vez algunos de estos territorios de reserva o que están cuidados el, para que no se extingan los animales? ¿Nunca fueron a la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, yo sí. Es un paseo re lindo, ¿eh? porque van a encontrar mucha vegetación y si uno presta atención y se queda calladito para ver algunos animales que se cruzan en medio del camino, iguanas, esas cosas que uno quizás en la casa no ve. ¿Sí? Está, está bueno. Si pueden, hagan lo que es gratis. Lo que estamos en Buenos Aires. Sí, chicos, recuérdame el nombre y el apellido para mí y para los oyentes. Santiago González. Luca Marinelli. Antonia Sánchez Lautaro Farías. Delfina Sánchez. Bien, chicos, escuchamos algo de música y nosotros continuamos con más hora libre. Comienza el tercer bloque, nosotros estamos aquí en Dura Libre como todas las semanas Con estudiantes que se ponen a investigar, se ponen a armar eh, allí la producción para este programa eh, Hoy estamos con los chicos de la escuela primaria número 17, distrito escolar 17 sí, Escuela de qué turno, mañana tarde? Doble turno Doble jornada Bien, o sea que están muchas horas 9 sí. horas, desde las 8 de la mañana Hasta, la, hasta, la, hasta las 4 y 20 de la tarde Hasta las 4 de la tarde, muy bien Bueno, eh, yo les cuento que la señor Moni nos está escuchando Y les mandó felicitaciones a los chicos de sexto grado Saludos Moni <risa> eh, ¿Quién es la señor Moni? La de, la de, la de, de plástico Ah, mira nos está escuchando en vivo en este momento por internet Eh, bueno, yo les cuento a ustedes y a todos los oyentes que salimos al aire en internet eh, porque está en La Milagrosa vieron, www.lamilagrosafm.com está saliendo en vivo también está saliendo por FM de aire que es 100.9 y en la semana se va a repetir el programa y va a quedar disponible para aquel que lo quiera bajar en, la, en el foro argentino de redes comunitarias que es Farco ¿sí? www.farco.org.ar allí pueden bajarse este programa Y todos los anteriores Que, bueno, el programa hora libre eh, Semana a semana va compartiendo con todos los oyentes Vía las diferentes radios que nos llevan A las latitudes de nuestra Argentina Bueno, ahora tenemos un nuevo grupo Este es el tercer bloque Antes hablamos de preservación de especies De contaminación Ahora damos un giro enorme Y vamos a hablar de deporte y olimpiadas Pero primero quiero saber los nombres y los apellidos De cada uno de ustedes Empezando por ustedes Hugo Reyes María Victoria Gómez. Tobía Moreno. Mariana Daniel. melanie Chauca. Luciana Hernández. Darío Yovale. Todos ellos son estudiantes, ¿sí? De sexto grado, de la escuela primaria, número 17, distrito escolar 17. Eh, ahora me están diciendo que le mande saludos a la gente de Calafate o de Calafate. ¿No llegó? ¿No Calafate, me dicen que nos está escuchando también en vivo, eh, bueno tenemos muchos oyentes, ¿vieron chicos? Es así, así que está bueno, mandarle un fuerte abrazo a todos los que forman parte de la red de Radio Escuchas y que bueno, están allí eh, presentes eh, y que nos dan como ganas de seguir hablando, así que bueno estuvieron eh, ustedes investigando un poco acerca del deporte, ¿no? Sí. Eh, ¿Quién quiere empezar a hablar? Yo. ¿Quién comienza? Yo. Buenas tardes a todos, somos el Bloque 3 y venimos a comentar sobre el fútbol y los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Sabías que el presidente blanco ha anunciado la fecha de las elecciones que serán el 27 de diciembre y ha confirmado que no se presentará como candidato para la presidencia del Club Bilbaíno? Además, el presidente del Club Atlético, Josú Urrutía, convocó este miércoles en las próximas elecciones a la presidencia del Club Vasco para el 27 de diciembre. Y también anunció que no se quería presentar a comisiones electorales en busca de su tercer mandato. Además, él se acompañó por una de buena de ellas. Uritia desveló que la que la semana pasada comunicó su junta directiva que no se iba a presentar para las elecciones de atletismo. Con la que la semana una etapa de casi ocho años de, pre de presidencia del Atlético. En la última asamblea general, celebrada el 22 de octubre, Urrutia dejó ver que no se presentará a las elecciones de 2019, ya que parecía que daba por finalizada su etapa en el club Bilbaino. Pero aún así, el actual presidente y exjugador del Atlético Club recibió un respaldo en las cuentas de cada temporada de en torno al 80%, o sea, en su última asamblea general como presidente del club. ¿Se acuerdan cuando fuimos a Tecnópolis a ver un partido de futsal femenino? Ah, cierto, que Camerón le ganó 5 a 0 a Chile. Mi papá me dijo que es la primera vez que se realiza en Argentina, en la, los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Y también nos dieron nos dieron una pulsera con la que podíamos entrar a todas las sedes gratis. ¿Cuántas medallas ganó Argentina? En total creo que 26, eh, 6 de plata, 11 de oro y 9 de bronce. Bien, fíjense que fueron como una movida grande, ¿no? La Lo de los ojos eh, olímpicos. Y fue como una demostración también de que está bueno el encuentro, ¿no? Había gente de todas las nacionalidades. ¿Pudieron ir a verlo? Sí. sí. ¿Alguno de ustedes sí, otros no? ¿Aparte ah, del colegio? Sí. No, no. ¿Aparte no, del colegio no? Hablarla, no. ¿Con la escuela pudieron ver algo? Sí, sí con la escuela. Sí. Vimos futsal femenino en la cual se enfrentaron Camerún contra Chile, que ganó acá Camerún 5-0. Mira, bueno, aparte un buen partido, 5 a 0 sí. Movido el asunto Impresionante ¿Les gustó? Sí. sí, me encanta Bueno, está bueno también, ¿no? Porque uno quizás no estaba acostumbrado a algunas de esas eh, actividades físicas eh, grupales femeninas eh, Había como una, una cuestión así de incluir a muchas cosas que uno Yo vi, por ejemplo, los chicos que andaban en bicicleta que Era una actividad que no conocía Había cosas ahí en patina Había como varias varias actividades que estaban interesantes para ver no vamos a escuchar un poco de música que me parece que está bueno para compartir ¿sí? no se muevan ustedes, es la canción de las olimpiadas eh, de la juventud que se utilizó aquí en Buenos Aires en este año 2018 ¿lo tenemos? ¿tenemos el tema de eh, la canción de las olimpiadas de la juventud? chan chan pues búsquenla y nosotros seguimos hablando un poco. A sí, sí. ver. Eh, ¿qué le manda a las señas? Ay, a ver, le quiere mandar saludos a la señora, vamos a ver. Mar... ¿Cómo se llaman? María, María Rosa y Judith. Bien, a las tres y a la que nos mandó un saludo desde la escuela. Moni a Mónica. Moni Moni Moni a Mónica. Me parece muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, dale. Un esfuerzo más un camí de ilusión Verás Una decisión Pon en marxa tu pasión Serà. the knees. Estamos aquí en Hora Libre. Bueno, estábamos con los estudiantes de la escuela 17 del Instituto Colar 17. Eh, bueno, vieron fútbol me dice, pero ¿qué tenemos más para decir de eso? ¿Qué, qué, qué podemos comentar? ¿Cómo fue eso del partido? Ver un partido de futfutsal. Futsal, sí. Además que en los juegos, eh, Olímpicos también nosotros estuvimos jugando. Ajá. Arriesgol, aprendiendo. aprendiendo. Fútbol Y también aprendimos sal, a jugar badminton Badminton bad, bad, bad, bad, bad. Bien A ver, cuéntame, ¿y de qué se trata el badminton? De, Darío sabe ¿Cómo se juega? Con, es un juego de una raqueta Con un volante que vos tenés que tirar el volante Y con la raqueta lo vas pegando Ajá. Y si no se no te sabía. cae el piso Son como dos, y, dos y, oh, uno, pero, y si se te cae el piso Es punto para el otro equipo Claro. Ah tiene que mantenerse en el aire claro. bien la otra pregunta que quería hacerles para que le cuenten a los oyentes es que diferencia hay entre el futsal y el fútbol común de 11 el futsal se juega en una cancha más chica de la cancha de 11 y en el fútbol 11 se para la pelota con, el, con la parte interna del pie y en el futsal se para con la, con la suela Ah mira y cuántas personas juegan el futsal? En futsal eh, juegan 4 y el arquero Y en cancha de 11 se juegan 10 y el arquero Mirá, en el caso de mujeres y de hombres es indistinto Siempre son 5, digamos, por equipo Claro Bien, ¿Jugaron alguna vez ustedes al futsal? Sí, sí. y también en el colegio jugamos ¿sabes? ¿Sí? Nos sí. hicieron sí, jugar futsal ahí en el lugar, en Tecnópolis en ah, Tecnópolis. En Tecnópolis? Sí, en sí ¿Cómo les fue? Bien. Bien. Soy, bastante mala, <risa> soy bastante muy divertido. Soy bastante di cuenta que soy bastante mala en la salsa. <risa> <ofensión. risa> es más rápido dicen, ¿no? Eh, puede no ser, pero no sé. ¿Y, lo, y los muchachos, ¿qué tal les fue con el futsal? ¿No, ¿No jugaste? No. ¿Porque no te gustó? Porque no no. ¿Ustedes? Yo sí jugué y metí dos goles. Va, ah, bueno, bien. Bueno, pero contra mi compañero, porque si no, creo que no hubiera metido. Es un humor, pero malísimo. <plusieurs> bueno, está muy bien. Eh, chicos, recuérdame el nombre y el apellido, a ver quiénes hicieron este bloque. Darío Yohan. Luciana Hernández. melanie Chauca. Mariana Tane. María Victoria Gómez. Hugo Reyes. Todavía Mariana. Yo les digo que nosotros en Nura Libre ahora escuchamos algo de música. Calvin Harris, Dua Lipa, One Like Let's take one and me you i know that you still want to see me On the Sunday morning music round loud Let me love you while the moon is out There's something in you Let up heaven in me The feeling won't let me sleep Cause I'm lost in The way you move, the way you feel One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities I look like all you need One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities I look like all you need, no need. Fill your skin on mine Fill your eyes through the exploring Passion in the message when you smile Take my time En de equipo Aquí, eh, el otro, el otro Vamos a hablar de música, ¿sí? Así que, bueno, quiero que se presenten ellas, que son todas damas, veo, así que, nombre y apellido, por favor, al micrófono. Um, hola, eh, yo soy Abigail Gómez, yo soy Valentina Díaz, yo soy Mora Fabiano Messina. Yo soy Jimena Jiménez Yo soy Victoria Vázquez Bueno, bienvenidas, chicas eh, Me dijeron que ustedes van a hablar de música Sí ¿Qué estábamos escuchando ahí? Dua Lipa Que ustedes lo conocen, yo no, <risa> no, no, no, no Acabo de escucharlo por primera vez eh, ¿De ¿dónde, dónde salió? ¿De dónde surge esta música? ¿Quién me quiere empezar a contar algo de esta música? Yo Dale Dua Lipa significa amoroso en albanés Y es una de las cantantes más amadas del mundo Mirá la cantante Dua Lipa ganó su fama gracias a la canción Vive One. A los 14 años empezó a hacer covers de sus canciones favoritas y ese mismo año sacó su primera canción. Dua Lipa es británica, aunque poco después de su nacimiento se mudó con su madre y su padre a Albania. La escuela está intensificada en artes. <risa> Cambio de tema. Declarando. <risa> <risa> ¿La escuela de ustedes está intensificada sí, en artes? Sí. Bien, ¿y escuchan mucha música? Sí. Eh, Sí, fuera de la escuela. Fuera de la escuela. Bien, esto era pop, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre el pop y el trap? Así si me lo pueden explicar ustedes. El ritmo cambia. Sí, un poco el ritmo. Y el pop es más para cantar como en inglés. Sí, la mayoría son como en inglés. Y el trap es más para cantar en español. Ah, mirá. Bueno, lo que escuchamos ahí medio de fondo es trap. No, pop. Mira. Bien, bien, bien, bien, bien Bueno, ¿y alguno de ustedes se dedica a hacer música? No, no. <risa> Bueno, tienen tiempo, ¿por qué no? <risa> claro ¿Qué música les gusta? ¿Qué, qué es lo que más escuchan? Eh, pop. Pop. Pop, claro. pop Estas son las que más escuchamos Be One de Dua Lipa Sad de XX Tentación XXX Changes de XX Tentación, XXX, view de Sheeran, Ocean Eyes de Billie Eilish, New Rules de Dua Lipa, Celoso de Lele Pons, Lovely de Billie Eilish y One Kiss de Dua Lipa. Mira, todo eso es de gente de Inglaterra, Estados Unidos, Albania, ¿dónde eh, son? Eh, sí, la mayoría. La, la mayoría. mayoría. Dua Lipa, X Tentación, Sheeran, eh, Billie Eilish, y esas son de, de Inglaterra. Ajá. De Inglaterra a Estados Unidos sí, y todo. Y le le pongo ese vos. ¿Y hay algo de pop argentino así? ¿Conocen a alguien? Que, eh sí, quizás que eh, no, no, no, no. tiene estú ese ah. sí, pues, sí. Sí, sí, Claro, esa música que hacen esta, estas niñas <ríe> que para ustedes son grandes ya. Sí, sí. claro, claro. Sí, sí, queda sí. tiene esa 20 claro bien bueno recuérdame su nombre así podemos hacer un cortecito y escuchar un poco más de música nombre y apellido victoria vázquez Jimena jimé mora fabiano vecino valenta díaz abigail Gómez ya se están haciendo el programa junto con todos los chicos de la escuela 17 del distrito escolar 17 nosotros vamos a escuchar un poquito de trap y después volvemos con más hora libre Bavaretsa Oh I be spoken up dog All my are froze, <laughs> to my toes, yeah. stove, yeah. Look at my neck shine, yeah. Look at my ring yeah. yeah. no I cannot lie Oh look at my neck yeah. Gràcies. y la música de trap de fondo eh estamos en hora libre, con una cantidad de producción importante hoy los chicos de la escuela 17 escolar 17 también, bueno, ahí se comunicó una maestra que era Moni a la gente de Calafate de, Cal eh, de Calafate, perdón siempre cambio de lugar <ríe> que también nos está escuchando eh, bueno, como siempre queremos mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de la red falco el Foro Argentino de Radios Comunitarias y todas las radios que nos repiten antes las nombramos a cada una, pero bueno, son más de 15 radios que en la semana llevan Llevan este programa a todas las diferentes emisoras en diferentes latitudes del país. Así que está buenísimo mandarles un fuerte abrazo y decirles que se pueden comunicar con nosotros por diferentes vías. Una es vía electrónica, allí en nuestro correo horalibre arroba programarec.com.ar También en Facebook pueden buscar Programa Rec, así todo junto y ahí van a encontrar los posteos. O en nuestra página oficial del Programa Rec, que es el programa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, www.programarex.com.ar eh, allí nos pueden escribir también en la sección contactos, ¿no? Bueno, estamos en hora libre, en eh, nuestra versión aquí desde los estudios de La Milagrosa, eh, yo quiero que se presente el grupo de estudiantes que forma parte de este último bloque. Mora Fredes, Malena Díaz, Gallara López, Luca Angeloni, Nicolás Da Silva Bueno chicos, eh, estamos pasando un poco de calor acá adentro Pero bueno, es porque el corazón es cálido Mucho <ríe> ¿Sí? eh, Bueno, estaban hablando de la música antes escuchábamos ahí de fondo, al principio, en el, en el inicio del bloque cuarto eh, Música pop y después me pusieron trap Yo les pregunto ustedes qué es el trap O qué me pueden contar un poco de esta música de trap Que yo desconocía ¿Quién quiere empezar? Es como una mezcla entre reggaetón y rap Ajá es una fusión, digamos sí. sí Bien, ¿y en qué idioma suele estar? Eh, Más igual. que nada en español Ah, mirá, o sea que es de, de habla hispana Sí, sí. ¿No suele ser argentino? ¿o no. Sí? No, no, no Bien eh, Bueno, ¿y qué tenemos para contar de esto? A ver, ¿quién quiere empezar? Eh, bueno, yo eh, De una canción eh, que pasó recién eh, Flamingo Star De eh, Pedrito M Un, un youtuber Y John Swag eh, un, un artista estadounidense eh, de, Que hicieron eh, Bueno, Flamingo Star Que en menos de dos semanas llegó a 6 millones de vistas Wow 6 millones visitas, así Bien ¿Les gusta esa música? Sí. sí ¿La conocieron por internet? ¿La conocieron por Instagram? ¿Por dónde la escuchan? Yo por YouTube, por YouTube. YouTube. YouTube. YouTube. ¿También YouTube? Sí Spotify Empezando bien. viendo sus videos Y después escuchamos la canción Y no sé, cantaba bastante <risa> Como youtuber Mirá, bueno, bien eh, ¿Qué más tenemos para decir, a ver? Que la canción más escuchada De 2018 fue Despacito De Luis, Luis Fonsi y Esa la conozco La, <risa> la de Luis Fonsi y de Yankee la, la tengo <risa> o sea, Es muy famosa esa canción Que ya tiene Más de 15.000 de 5.000 millones de visitas Mira Bueno, esa crece mucho y se sigue escuchando el es re loco sí, eso sí. Sí. Bien, ¿qué más? Y estas fueron las canciones más escuchadas A principios de 2018 X de Nicky Jam Y Balvin Teoté de Casper Neo García, Darell, Nicky Jam Bad Bunny, Diosuna Heels Like You de Marble 5 Son muchísimos Ahora estamos escuchando, ¿quién me dice que estamos escuchando? Presten atención, a ver despacito cosito <risa> <risa> ponzi ponzi la luna Se sigue escuchando ¿eh? Se sigue escuchando, Se sigue bien. escuchando bien. bien, ¿a qué llamas muy viejo? Debe tener tres años, cuatro ¿Cuántos te Por más? eso, ¿Cuatro? dos ¿No? años No, el sí, pasado, cinco, o sea. ¿El año pasado está el A dos años nada más Yo siento que pasó sin siglos Por eso, claro, <ríe> claro. Sí. Eso porque la pasan mucho Mira, no. <ríe> Bien Bien, ahí escuchábamos despacito que, claro, efectivamente es una de las canciones que sí, aparte, atraviesa generaciones de edad, ¿no? Eh, el trap me parece que es mucho más de los jóvenes, de los adolescentes. Sí, los ahora. Niños. Vos, de hecho, me nombraste una cantidad de ahí de grupos que yo no tengo ni idea cómo suenan. Eh, vamos a escuchar un poco de trap, así los chicos me dicen de, qué, de quién es cada uno de los temas que escuchamos. ¿Te parece? Dale, Chicho. Algo de trap, bueno, ya lo va a encontrar Me dijeron que había un tema de trap por ahí Necesito escucharlo Pero bueno, eh, vos decime Es una loca yeah. Me manda a video Igual está Mientras se toca yeah. Me dice que si hoy Le llego que no puede esperar yeah. Que se mare por mí Que quiere todo conmigo Que la vaya a buscar yeah. Que la vaya a buscar yeah. Es una loca Me manda a video Igual está Mientras se toca es ¿Qué quiere? <risas> el... Bien, ¿qué dice esto? ¿Quién lo canta? Kea Duki, Kea Kasu Ah, que son muchos, esos son diferentes. No, no, de, de, de, de, un nombre normal, Yo, de, La gente se llama Pedro, Juan en mi familia. Claro. Duki. Es que se inventan cada nombre y uno se queda Duki, Duki. Duki es una persona. Sí. sí. sí. es una chica y Kea es un chico. Bien. Son tres. Sí, sí. Duki, Kas, Kasu, Kasu y Kea. Sí. Bien, nombres normales no. Entonces, tienen nombre de perro, no joramos. Claro, chiquín, chiquín. Bueno, todo bien. Eh, qué sé yo, no, con el nombre de mascotas está muy bien. Le mandamos un saludo Es raro chicos, No me digan que no. Yo estoy mayor, pero la gente, eso te chamás Luis y tenés un apellido Fonzi. Bien, pero bueno, Duki. Es es fuerte. Bueno, eh ¿son todos youtubers? No. no, no, no, no ni uno. Ni uno de estos. No, sí. y tienen nombres así como... ¿De dónde salen esos nombres? No sé, capaz de no sale algún familiar, no sé Bien No, no, me, me da la sensación No, porque me hacen acordar, bien a la, la música coreana? Sí Que tienen también como sus nombres así Chiquititos, sí, cortitos no es, mucho más, es? no es mucho más difícil, más fácil que esto Duki, ¿cómo es? Duki Kea y Kasu es un Chicos, vamos terminando Nos queda un minuto y medio ahí de programa Así que recuerden el nombre y el apellido de cada uno de ustedes Moras Fredes Marena Díaz López, Luca Angeloni Nicolás Silva es Estamos acá con la señora la maestra eh, ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Judith. Judith Bien, la nombraron varias veces hoy sí, sí, fuimos nombradas Pero hay mucha gente en la escuela que nos está escuchando Y la idea es que sepa que nos da muchísima alegría que nos escuchen, así que saludos especiales para la señora Alejandra, con cuarto grado que nos escucha, Paula, Mónica, y, y ¿quiénes más? Y segundo, primer grado. Los chicos del primer grado que desde el primer minuto a las dos de la tarde los estaban esperando. Con sí. una nos... no, ansiedad voy a primera, si así no. que <risa> <mucho el risa> Bueno, buenísimo. Entonces, un fuerte abrazo para todos los oyentes de Bebora o Libre. Nosotros decimos hasta la semana que viene cuando volvamos a decir que este es nuestro espacio. Antes de despedirme, que tengo para decirles? También saludamos a nuestro director y a nuestro director, mantiene, no. a nuestro director, a nuestro marino a nuestro marino, le da bienvenida, si es director nuevo, hay que hay que estar en una escuela con orientación en artes, así que supongo que están de, ustedes están ahí trabajando mucho como para ir construyendo parte de ese conocimiento que es muy peculiar, que es el de las artes, ¿sí? ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen que ver con eso? Teatro, Teatro. Ah, bellas, dibujo dibujo, teatro, medios audiovisuales buenísimo chicos, bueno son ahí Abel Pinto, les recuerdo que estamos en el aire eh, aquí desde la Milagrosa y para toda la Red Farco nosotros les decimos hasta la semana que viene los dejamos con eh, Abel Pinto ahí y nos sobran los motivos no eh, chao Chicho, gracias por ayudarnos a salir al aire, espero que nos volvamos a escuchar, la semana que viene seguramente va a conducir este programa Néstor Cortés no yo, porque yo voy a estar con la gente de Cinesap, allí eh, en uno de los estrenos eh. De todos los cortos que se realizan en este año pero bueno les mando un fuerte abrazo a todos los oyentes. chicos gracias por venir este abrazo es para ustedes chau, Salud. chau. chau gracias como te explico esencial tu existencia como te explico la luz de mi bandera y donde la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda y más.